Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast de Astrologías Así de Simple. En estas últimas semanas hemos realizado una serie de episodios con algunos de los ponentes a este segundo simposio virtual de astrología que se está desarrollando durante los meses de julio y agosto. El objetivo de, de estos podcasts, de estos cortos podcasts, es conocer quién es el, el, el ser humano. está detrás de, de esa ponencia que nos, que nos van a compartir y en el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial una persona que por azar del destino o la sincronicidad conozco ya unos buenos meses a raíz de de un espacio paralelo que también veníamos desarrollando junto a una gran amiga mexicana Norma quien eh, en algún momento me presentó a Luis y eh, En, estos, o en estas últimas semanas también me enteré que de alguna u otra forma Luis tenía alguna experiencia con la astrología. Entonces, sin entrar en más detalles, pues voy a saludar a Luis Ángel Díaz. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo especial. ¿Qué tal Jairo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Para mí también es un honor y, y muy contento también de poder compartir contigo experiencias. Tú actualmente estás residiendo en los Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Sí, sí, vivo en California ya hace 15 años más o menos. Ok. Bueno, Luis Ángel Díaz eh, es, hablando en términos astrológicos, su casa 10, o por lo que la mayoría de las personas reconocen o hacen referencia a Luis Ángel, es un trabajo profesional que le ha venido desarrollando. Ya tú ahorita nos, nos darás un poquito más de precisión en tiempo. Al que se denomina CMR, Cellular Memory Release. Es una técnica uh -huh. que tengo entendido se trabaja a nivel de emociones, eh, aquellos bloqueos que, que no somos tan conscientes que tenemos los seres humanos. Es, es correcto eso, así uh -huh. más o menos es <ríe> uh -huh. lo que ¿Sí? yo capto. Eh, y fue a raíz precisamente de, de, de ese trabajo que supe de ti hace unos ya buenos meses, una conferencia que, que desarrollamos con Norma. en la cual tú expusiste pues una, un aporte muy interesante bajo la técnica del CMR acá en Colombia conozco personas eh, que han sido formadas bajo tu, tu guía, tu tutela uh -huh. eh, Carmen Cecilia Vargas es una de ellas y hay otra, uh -huh. ahí se me va el nombre una que es numeróloga, una muy buena amiga una capricornio que se ríe, muy bueno <ríe> <No recuerdo. risa> <risa> se me olvidar ahorita el nombre de ella Y por referencia a ellas, pues, eh, eh, es muy claro que el trabajo tuyo es un trabajo muy serio, muy profesional en cuanto a técnicas de crecimiento. Bueno, pero vamos a empezar por, como vemos, empezar. Luis Ángel Díaz, eres argentino de nacimiento. sí. sí. Eh, y algo que me llamó la atención hablando una vez contigo es que mm, tú me contabas que en tus primeros eh, pasos en, en, en el camino de la trascendencia, de la búsqueda del... De, de del ser eh, hiciste unos, unos pinitos o un gran pinito con la astrología ¿cómo, cómo fue eso? cuéntanos un poquito mm -hmm. sí, en realidad eh, después de pasar toda una adolescencia muy eh, muy eh, triste y con mucha depresión eh, bastante enfermo de salud eh, a los 21 años eh, algo en mí necesitaba cambiar y empecé a buscar una salida y así fue como, bueno, dejé todos mis estudios de arquitectura que estaba haciendo hasta el momento y mi trabajo y me dediqué a, a sanarme dediqué a buscar una salida este, ya estaba bastante desesperado de mi situación y, y así fue como comencé a practicar yoga y meditación y en ese lugar eh, solía frecuentar una astróloga que nos hicimos amigos su nombre es o era no sé si todavía vive ingrid y, y ella fue que que me introdujo a la astrología eh, hizo mi carta natal eh, bueno me dijo me dijo muchas cosas que que sucedieron en realidad eh, 30 años más tarde o, o 20 años más tarde nunca le creí nada de lo que me, de que me dijo creí que estaba totalmente loca eh, me asustaba bastante era una persona eh, que, que tenía todo, toda su intuición y toda su conexión para mí era medio extraño lo que, lo que yo veía en ella <coughs> y así fue que bueno después de un par de años Eh, me busqué, busqué algo diferente, algo más que, que, que me sintiera más cómodo, pero ella fue la que me introduce a la astrología porque ella daba cursos y así empiezo a aprender eh, astrología, eh, su estilo, ¿sí? y, y después continué, después continué eh, bastante tiempo en el Centro Astrológico de Buenos Aires, ahí me hice amigo de. De, un, de una pareja de astrólogos bastante mayores, que ya tenían como 70 años, que tenían 50 años de astrología, wow. y aprendí muchísimo con esa gente, me sentía mucho más cómodo, se, se veía creía yo que tenía más los pies sobre la Tierra esta gente, pero al pasar el tiempo lo que me dijo Ingrid eh, sucedió. este o sea, ella pronosticó mi carrera pronosticó que iba a escribir que iba que iba a crear un sistema que iba a enseñar que iba a viajar o sea todo eso cuando yo tenía 21 años me parecía una locura lo que me estaba diciendo este así que wow, eso sí no sabía. y pasé como pasé como cinco años hasta los 27 28 años Eh, totalmente abocado a la astrología era casi lo único que hacía estudiaba eh, medicina oriental y, y, y medicina natural en paralelo y hacía mis prácticas pero después me dedicaba de lleno a la astrología hice cientos y cientos de cartas en esos momentos no existían las computadoras personales por lo menos eh, o sea que no había programas todo se hacía a mano y con calculadora y... Y fue como una obsesión para mí la astrología. Hasta hice cosas muy, muy, muy extrañas, muy raras con la astrología. Eh, y me llevó a un punto de tanta obsesión que un día tuve que dejar todo. Eh, porque esa es la manera en, en que yo trabajo. ¿no? Yo trabajo eh, angosto y profundo, ¿sí? entonces me meto me meto me meto me meto y bueno el que conoce el trabajo de cmr <ríe> va a ver lo mismo no eso de meterse el trabajo de el trabajo de cirujano ¿no? eh, de ir a la raíz a la causa a lo más profundo lo más profundo lo más profundo bueno ahí, ahí voy yo y hice eso con astrología y me asusté me asusté mucho eh, porque vi el gran condicionamiento que tenía yo tenía 27 años no tenía más este otra formación y y dije bueno si esta es la vida este prefiero no saberlo ¿no? y dejé todo dejé toda la astrología me dediqué a estudiar medicina y y lo que me llevó a la carrera que tengo hoy no eh, y mi búsqueda mi búsqueda era realmente encontrar herramientas prácticas y efectivas que me ayudaran a cambiar Eh, okay. ya estaba a ese momento yo estaba cansado de, de verificar en mi carta natal los desastres internos que yo tenía sí okay. y, y bueno, ¿y cómo cambio esto? mi pregunta okay. era esa, ¿no? en mi mente joven mm. ¿cómo cambio esto? ¿cómo hago okay. el cambio? ¿Tú, tú, ya decías, tú ya tenías una evidencia de que, de que había a, algo que estaba marcado en digamos, destino, esa palabra a mí no me gustó usarla mucho, pero pero hay algo que ya estaba marcado en tu en tu esquema no mira que... yo hice yo hice un trabajo con el tránsito de la luna que, que muchos no le dan mucha mucha importancia pues hice un trabajo con el, el, tra el tránsito de la luna sobre mi carta y escribí en el borde de mi carta natal eh, todos los aspectos que la luna hacía a medida que iba transitando entonces si tú veías, veías una carta natal y alrededor había todos como rayos Y bueno, a ver, en, esto, en este grado, ¿qué aspectos hace? ¿Con quién toca? ¿Con quién se comunica? Y yo empecé a hacer un seguimiento mes a mes eh, de eso y me, me chocó Me choqueó ver cuánto la Luna estaba eh, generando en mí estados y situaciones de las que yo a veces hasta las esperaba y no podía controlarlas, no podía salir de ello Y, y veía la repetición de esos patrones mensuales ¿no? o cada 28 días este, entonces dije, no, yo quiero encontrar una salida una transformación y así fue que me aboqué toda mi vida a eso en realidad y, y, y estoy contento que hoy día lo estoy haciendo lo estoy haciendo lo, lo hago conmigo, sucedió en mi vida y estoy ayudando a la gente a hacerlo en realidad, hoy día es eso lo que hago, ayudar a que la gente transforma su vida sí. okay. Luis, tengo aquí varias ya preguntas, voy a, voy a tomar nota para, para no perder el hilo de la conversación bueno, lo primero estoy embelesado con ese fondo ese sonido ambiente que estás tú, ¿tú estás en una playa? no, no. <risa> ¿o qué es lo que tienes? ¿una música? ¿qué, es, qué, es, qué escuchas? como una playa y un pajarito Ajá. Bueno, estoy. Yo vivo, yo vivo en, en el bosque. Yo vivo en, en las montañas y est estoy rodeado de, de altísimos, altísimos árboles muy viejos. Eh, puede ser eso. Puede ser el viento. Puede ser el okay, pago. el viento. Sí, sí, suena es muy, muy bueno. Está muy, muy agradable ese ambiente que se persigue, de <risas> Sonido ambiente. Bueno, lo otro. Eh, pero te, esta pregunta te la dejo para que más adelante no la contestes. conociendo tú lo que conoces hoy o sea, y siendo una inmersión tan grande en el, en el manejo astrológico y conociendo lo que hoy tú conoces que son varias disciplinas de, de crecimiento, yo, yo, yo antes de iniciar la grabación estaba viendo un poquito tu página eh, hasta qué punto crees que somos creadores de nuestra realidad y hasta qué punto hay un factor que no somos tan creadores por ejemplo, lo que esta, esta amiga tuya astróloga que te decía Eh, 20 años después vas a ser un personaje que escribe, que es conocido que divulga, que viaja, que enseña es algo macro así lo estoy viendo yo que en algún momento ella visualizó, no sé o dislumbró en, en tu okay. esquema a los 21 años pero tú también de alguna forma dijiste yo no quiero estar supeditado a estos ciclos, de alguna forma yo quiero trascender estos ciclos, o sea hay un componente de creación propia y hay un componente no tan propio de creación. Uh -huh. Si quieres más adelante contestamos esto porque me gustaría saber qué pasó después. O sea, empezaste a iniciar un proceso de búsqueda en, en, en medicina, en, en, en tendencias no, no o tendencias alternativas es lo que tengo, uh -huh. lo que tengo entendido. Sí. Medicina holística, okay. oriental. Uh -huh. Okay. Y ahí fue cuando surge un proceso. Me imagino en el cual de, eh, descubres o inventas el semer. No, no sé si es algo que se descubre o se inventa. El mm -hmm. Bueno, en realidad, eh, mi, mi gran tema fue siempre la calidad como vivimos nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones, la calidad de mi vida diaria. ¿Por qué? Porque la calidad de mi vida diaria cuando yo era niño y joven era, era muy baja, ¿sí? Eh, especialmente la calidad interna, de mi estado interior. Eh, yo creo que eso fue mi motivación para el resto de mi vida, hasta el día de hoy. Eh, entonces, eh, no es tanto lo que tengo, sino cómo lo vivo. ¿sí? Eh, si tengo dinero, bueno, ¿cuál es mi calidad de vida? Si no tengo dinero, ¿cuál es mi calidad de vida? ¿Sí? Si tengo relaciones, lo mismo. ¿sí? Si no tengo relaciones, lo mismo. O sea... Eh, Pero bueno, yo no, no me daba cuenta de eso, eso lo descubrí en, en, en hace unos años. Pero cuando yo era joven yo buscaba mejorar, mejorar la vida, ¿sí? Y estudiaba, estudié, tomé muchos, muchos entrenamientos, eh, estudié con, con varios diferentes maestros chinos, japoneses, tibetanos. Eh, en Argentina eh, tuve... tuve la suerte de trabajar en la, en la Escuela de Medicina China, eh, Argentina, eh, en Buenos Aires, y, y, y bueno, eh, armé mi profesión, estudié homeopatía estudié trabajo corporal, armé mi profesión haciendo eh, todo ese trabajo de sanación, y, y algo faltaba, algo faltaba, algo faltaba, o sea, eh, si bien Eh, podía ayudar a la gente a mejorar su salud eh, no estaba esa calidad ¿sí? me di cuenta de que lo que faltaba era eh, el trabajo con las emociones eh, y muy pocos de mis maestros realmente podían ayudarme con eso eh, me empecé a dar cuenta que era muy escaso lo que había disponible en el tema del trabajo con de la calidad emocional eh, a pesar de que todos hablan de las emociones pero eh, que realmente funcionen y, y bueno yo siempre he sido muy muy este obsesivo en que en que haya resultados a mí me puedes contar que tú haces la técnica esta que mueve la energía de abajo para arriba que te viene el ángel tal o cual y que y que entra y que sale la energía así cuál es el resultado cómo afecta tu vida ¿De qué manera impacta? ¿Mejora tu vida o no mejora? Si no mejora, para mí la técnica es un entretenimiento. Y hoy día existe mucho de eso. Existe mucho entretenimiento y existen muy buenas técnicas. Pero la gente está confundida porque hay tanto, tanto, tanto, ¿sí? sí. Eh, eh, en, en buena hora, en buena hora. ¿no? Por lo menos estamos saliendo del viejo paradigma. Eh, pero... En esta búsqueda de la sanación y de la calidad eh, emocional fue cuando empiezo a buscar eh, en diferentes técnicas que se, que se meten al inconsciente y tomé entrenamientos y busqué. Y... Pero bueno, no fue hasta que eh, eh, mi esposa de, de 38 años, yo también tenía 38 años, eh, fallece eh, de golpe de un día para el otro teníamos tenemos tres hijos eh, pero que eran chiquitos en esa época y yo me encontré entre la espada y la pared porque por un lado yo ya tenía evidencia suficiente de que la gente que suprime sus emociones se enferma mucho y, y ahí estaba yo con una montaña de dolor que duró varios meses eh, eh, sabiendo que si suprimo esto me voy a enfermar y tengo tres hijos para criar mm. y, por otro lado, sentirlo eh, ¿qué es? ¿qué es? Yo no sé cómo hacer esto me encontré como que, que yo no sabía qué hacer con el dolor mm. este no me podía meter en la cama y cerrar la puerta y bajar las persianas como hacía cuando era adolescente porque tenía hijos, ¿sí? Tenía que vivir, tenía que funcionar. Entonces, eh, eso fue mi entrenamiento, porque me obligó a eh, sentir. Y en el proceso de sentir es cuando empiezo a meterme a diferentes niveles de mí mismo, de mi propio ser, a descubrir las causas, las raíces de muchos, muchos dolores que yo no había logrado ni siquiera digerir. Eh, empezó a suceder una transformación mía en mi cuerpo, empecé a perder peso, empecé a aparecer pa, más joven, más vital, más energético, y había acabado de perder a mi, mi esposa, se ¿sí? supone que uh -huh. tendría que estar en un duelo, tendría que estar este, destruido, y estaba cada día sintiéndome mejor. Uh -huh. eh, y eso, eso para mí fue un gran ajá, ¿no? como que, ok, por aquí va la cosa. Y cuando a los meses empecé, volvía a mi práctica profesional. Yo ya no quería hacer lo que estaba haciendo. Yo ya no quería hacer el, el taller mecánico, ¿sí? De venir que te arreglo y te vas. Cuando te rompes, volvés, ¿sí? Uh -huh. eh, yo quería enseñarle eso a la gente. Que la gente pudiera hacer eso que yo hice. Y así fue. Ahí, ahí comenzó CMR, la liberación de la memoria celular. Porque eso es lo que yo vi. Que, que nuestro cuerpo guarda memorias. en todas las células del cuerpo. Ok, acá, y... acá quiero resaltar algo, perdón Luis que te interrumpa, de tu, como uno de los postulados del CMR, que, que viene muy a, al tema de lo que acabas de compartir, que el dolor, esto lo tomo textualmente de un video que tienes en tu página, el dolor, la incomodidad, es un mensaje que nosotros debemos abrir recibir, y que normalmente lo que hacemos es eludirlo y no tenerlo en cuenta, pero cuando mm. abrimos ese mensaje, y el dolor lo escuchamos, eh, el mensaje se va. Eso me, eso me gustó mucho, mucho, El mucho mensajero bien. se va. El mensajero, el mensajero se... se va, okay, ok. Y si no lo abres, el mensajero vuelve a golpearte la puerta. Tantas veces como sea necesario, hasta que le abras la puerta. Haciendo la analogía un poquito con astrología, eh, normalmente cuando uno estudia astrología, uno le hace el quite O le hace, eh, evita esos aspectos de trabajo que se identifican con las cuadraturas y las oposiciones. Uh -huh. eh, y normalmente cuando uno asume esos aspectos, ese, ese, ese trabajo, ese dolor, esa ruptura que trae el, el, el aspecto en sí, eh, se trasciende el aspecto, eso es algo que es, es, es muy difícil de entender, pero es, es algo uh -huh. que muchos maestros explican, no, no solamente en astrología, sino en otras escuelas, y ahorita también tú con tu enfoque. A menos de que se viva, de que se viva personalmente. Entonces, eh, me encantó, me encantó esa esa apreciación que tú haces del del mensajero. Hay que recibir ese mensaje, se acepta el mensaje, se aprende lo que hay que aprenderse ese mensaje y el mensajero sigue su su camino. Así es. Sí. Okay. Bueno, otro postulado de, de Cellular Memory Releases es eh, que lo estabas mencionando ahorita que el cerebro no es el único lugar donde tenemos memoria, o sea, ya viene algo algo inherente al ADN, o sea, a lo que a lo que nosotros estamos recibiendo genéticamente de nuestros uh -huh. de nuestros padres, ¿no? Y, y no uh -huh. y no hace referencia únicamente al componente biológico y físico, sino también al componente emocional. Uh -huh. Sí Sí. Heredamos, heredamos no solo los rasgos físicos de nuestros antepasados, sino que también heredamos eh, talentos de ellos. O sea, hay mucha gente que reconoce, tengo la voz que tenía mi abuela para el canto, ¿sí? O tengo el talento que tenía mi abuelo para los deportes. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué hay de las deficiencias? ¿sí? ¿Qué hay de las adicciones, de las obsesiones, de las compulsiones? De, de, de, de, de los miedos, ¿sí?, del miedo al rechazo, de los celos, del de no expresar, el, el, el, el, el, el pretender, el mentir, el decir sí cuando quiero decir que no, el no saber poner límites, el tener... Bueno, o sea, hay un montón de cosas que heredamos y que creemos que son nuestras, ¿sí?, Eh, después entra todo el proceso de culpa y vergüenza, entonces porque tengo esto lo quiero ocultar, porque tengo esto me doy con un palo porque tengo esto soy mala persona porque tengo esto Dios me va a castigar o lo que fuere, ¿sí? entonces empiezo a generar la imagen de mí mismo la personalidad empiezo a actuar en función de eso, me empiezo a comportar en función de eso y cuanto más me comporto en función de eso, más me convenzo de que soy así, por eso el, el, el trabajo que yo hago, que, que sucedió en mí, que cambió mi vida y que yo hago con la gente, es justamente que se den cuenta que eh, lo que están sufriendo no son ellos. Eh, hay un montón de condicionamientos en esta sopa eh, eh, llena de ingredientes ¿sí? que empiezan con, con nuestros ancestros, que sigue con las experiencias en el útero, con todo lo que vivió mamá mientras estaba embarazada de nosotros, eh, con el momento del nacimiento, que nos enseña muchísimo, especialmente cuando es traumático, y después con todos los años que hemos vivido, especialmente en nuestra infancia, hasta los seis años, y hasta el día de hoy. O sea, algo que nos sucedió hace una semana puede condicionarnos de gran, de gran forma por el resto de nuestra vida. Todo eso se guarda. eso se guarda en, en, en la memoria corporal y eh, hay una increíble increíble inteligencia en nuestro cuerpo que no le estamos prestando atención porque hemos sido eh, entrenados para vivir en la cabeza utilizamos a nuestro cuerpo para trasladar la cabeza no estamos en contacto con el cuerpo, no lo escuchamos El cuerpo tiene una increíble inteligencia que está todo el tiempo comunicándonos y que quiere todo el tiempo conectarse con la mente para generar la integración cuerpo-mente. De ese estado de integración es donde surgen las eh, decisiones, las elecciones eh, que nos llevan a nuestro máximo beneficio y a poder utilizar nuestro máximo potencial. Pero como vivimos en la cabeza, interpretando, analizando, pensando, teniendo opiniones sobre todo, repitiendo lo que hemos aprendido de las opiniones de nuestros mayores, o lo que dicen los medios, o los políticos, o las religiones, entonces no, no estamos en contacto con la sabiduría corporal, y de esa manera nos desconectamos, nos auto traicionamos, vivimos una vida que no es real, no es genuina, para nosotros, por lo tanto sufrimos entonces el trabajo es la reconexión, el trabajo es la integración el trabajo es ser real dejar de creer en, en un montón de mentiras que nos hemos contado nosotros mismos y que hemos aprendido de otros y conectarnos con lo que está en nosotros que ya está ya está está esperando ahí que lo escuchemos y nos habla a través de sensaciones físicas y de sentimientos, que son dos cosas que no tenemos la menor idea por qué suceden y para qué están. Y ahí está el, el eslabón perdido del bienestar humano, en conectarnos con esa información, porque ya de pensamientos y de intelecto tenemos mucho, ¿sí? lo que no tenemos es educación corporal, educación emocional. Ok, super, super. Me acuerdo, hace unos 11, 12 años asistí a una conferencia de una bailarina que sufrió un cáncer muy fuerte, eh, del cual ella salió adelante, sobrevivió, y quedó sonando mucho en mí, en una, unas palabras que ella expuso esa noche, que normalmente el cáncer se asociaba a procesos hereditarios eh. Genéticos la abuela tenía cáncer la mamá sufrió cáncer la hija sufrió cáncer y ella detectó que más que que el condicionamiento genético lo que se estaba transmitiendo de generación en generación era la actitud hacia la vida claro. o sea se estaba aprendiendo una actitud que de alguna forma era un cultivo claro. para para fomentar esa actividad entonces eh, espero que... sí Bueno Luis, otra cosita que recalco aquí que me ha gustado mucho, bueno, a, a, eh, a, algo que yo siempre eh, eh, he observado y he criticado con la astrología es que la astrología es una herramienta excelente de diagnóstico, pero se queda corta a la hora de generar procesos de transformación, en sí la astrología como tal, ahí es cuando uno acude a otras técnicas y otras disciplinas, llámese sí. la psicoterapia, la sí. medicina alternativa, CMR, otra observación… que es donde yo, yo hago bastante énfasis en aquellas personas que usan la astrología como, como herramienta diagnóstica, que como herramienta diagnóstica puede eh, ayudar y, y, y dar una rapidez eh, muy, muy inmediata para procesos de uh -huh. diagnóstico, pero se necesita otra disciplina o otro enfoque para asumir un proceso de crecimiento y transformación. Tú conociendo eh, ambas, ambos escenarios, astrología y CMR, eh... ¿Qué, ¿Qué perfil crees que se ajuste más a la técnica del CMR? Bueno, tu perfil... ¿tú, astrológicamente es que tú eres un ascendente que... Yo soy un, uh, un Leo Pisces. ¿Ascendente Entonces, Leo, soy Leo? Ah, ok. Sí, ¿Sol Leo, ascendente sí, sí, Pisces? Y la Luna en Cáncer. ¿Luna en Cáncer? ¿Y Mercurio en...? En Leo. Ok, perfecto. Componente agua, ¿no? Componente agua está muy fuerte... tema emociones, astrológicamente se asocia mucho a elementos en agua, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que, que, que sí se puede hacer esa diferenciación? O sea, que, que haya personas que sean más afines a, a, a desarrollar CMR como, como una técnica de crecimiento, o facilitar CMR a otros. Sí, o... claro, okay, claro, claro. No, no es para todos. este Bueno, fíjate que, fíjate que el regente... Eh, en realidad los dos regentes de mi carta están en Escorpio, que okay. es Neptuno y Júpiter, y okay. ellos me dan me dan la capacidad eh, okay. para meterme, ¿no? Para meterme en ese mundo eh, profundo del agua. Eh, pero en realidad eh, es, es, es importante que Es importante que la persona que practica SMR, si, si hay alguno que tiene interés en ser facilitador, eh, es importante que tome responsabilidad por su propia vida y que haga el trabajo sobre sí mismo. Ningún facilitador de SMR se le permite eh, ni siquiera empezar el entrenamiento, si no hace un proceso de trabajo sobre sí mismo. Es muy importante que... Que no seamos ciegos guiando a otros ciegos O sea, si yo te llevo a un lugar es porque ya lo conozco antes okay, super. Y el, el, el viaje interno de la, de la autotransformación Es, es este, caminar por un paisaje muy extenso Que tiene eh, muchos, muchos movimientos Y muchas áreas a descubrir tan grande como es el universo hacia afuera, que estamos hablando de trillones de, de, de, de galaxias, tan grande es nuestro universo hacia adentro. Entonces hay mucho, mucho para conectarnos. Y, y si uno va a facilitar ese proceso en la gente, tuvo que haber viajado un poco, porque si no, en, en realidad no puede, no lo puede hacer, no funciona. Energéticamente no funciona. Ok. Ok, perfecto Bueno Luis, ahora sí contéstame la pregunta Que te hice hace unos minutos Ajá, uh -huh. ¿cuál era? <ríe> ¿Qué tanto es destino? ¿Qué tanto es creación nuestra? Bajo tu uh -huh. experiencia Ajá, uh ajá -huh. eh, Claro, el asunto del free will, ¿no? De la, de la ¿cómo le dicen? La, libre albedrío El Libre albedrío, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que venimos Venimos, elegimos roles Elegimos roles energía pura que somos elegimos ciertos roles para vivir las experiencias esos roles los vemos claramente en la carta natal entonces ahí vemos las cualidades los talentos, las deficiencias, las limitaciones las tendencias eh, y el libre albedrío eh, yo lo veo muy fuerte en la manera en que vivo las experiencias, no en las experiencias que voy a vivir. Yo no creo que podamos cambiar las experiencias que vamos a vivir, sino cómo las vivimos. Entonces, eh, tú puedes vivir tu vida conscientemente o alguien más la va a vivir por ti, ¿sí? que es vivir la vida inconscientemente. Eh, esa es la clave. El gran, el gran, este, la gran libertad que tenemos es... ¿Cómo vivimos la experiencia? Entonces, ¿cómo la vivo? Desde mis creencias, desde mis condicionamientos, desde mis limitaciones, de lo que me dicen los libros, sagrados o no sagrados, de lo que me dicen los maestros, iluminados o no iluminados, o la vivo desde un lugar de conciencia, de responsabilidad, de reconexión, de conexión con mi cuerpo, de conexión con la tierra, de conexión con lo que yo considere es el espíritu. Y desde ese lugar, mis decisiones van a ser diferentes. O sea, yo en este momento puedo estar hablando contigo eh, estando consciente o totalmente inconsciente, de manera mecánica. Entonces, puedo vivir mi vida totalmente mecánica. La voy a vivir, me voy a morir. Y voy a tener un nombre Y una fecha en la tumba ¿Sí? De nacimiento y muerte O puedo vivir mi vida conscientemente Para mí ese es el libro albedrío Por eso la carta natal es tan condicionante uh -huh. La carta natal nos dice Cuál es el rol que vivimos Y, y cómo lo vamos a vivir ¿sí? O sea, cuáles son los detalles Los colores, las texturas Ahora eh, La decisión de conciencia o inconsciencia, cómo vivimos en el rol es diferente. Ese es el despertar, ¿no? Es el despertar y es justamente, es justamente lo que está pasando en la, en la humanidad a un, a un nivel masivo, la oportunidad de despertar. Yo no creo que estemos despertando eh, de manera eh, automática y que, y que no hay elección en despertar. El despertar de la conciencia es una elección y siempre es un riesgo. Siempre nos va a llevar un trabajo. Entonces, las, las oportunidades están dadas, los vientos están a nuestras espaldas. El que quiere eh, ponerse en camino para despertar y vivir una vida consciente lo puede hacer, pero tiene un trabajito para hacer. Hmm. Sí, super. sí, ahorita que dices de, de, de los matices que se ven en la carta astral De alguna forma Lo que yo he podido Reflexionar un poco y muy personal Es que eh, el gran objetivo Es trascender esa, esa carta natal O sea, ese esquema que tenemos sí. Tenemos un exceso de puntos Un exceso de No sé, de opciones Y tenemos otra carencia de puntos, de, de opciones Y ahí es que trascender eso O sea, no, no condicionarnos tanto a Porque nuestro esquema es ese eh, es nuestra única opción, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma sí podemos podemos trascender eso. Y esto que comentas ahorita también del crecimiento que se está dando a todo nivel eh, en, en la humanidad es algo impresionante. Tú, tú lo mencionabas antes, existen hoy tantos caminos, tantas opciones que de alguna forma nos abruman y nos confunden, ¿no? Eh, técnicas, sí, puede ser confusión. Sí, sí. sí entonces, y a mí me pasó en algún momento hace muchos años... uno conocía tanta información y hoy en día con esto de la tecnología, eh, el internet, eh, el, el buscar, eh, encuentras tanta, tanta, tanta cosa sí. que, que te diviertes, ¿no? Como tú bien lo mencionas, pero son muy poquitas de pronto las que generan un proceso eh, práctico de crecimiento y eso me gustó mucho de, claro. lo que, de, de lo que hoy he podido conversar contigo. O sea, si no es un resultado concreto y práctico, pues... No no, no es algo que esté funcionando, hay, hay que seguir buscando. Entonces, y eso va un poquito al tema de, de tu conferencia, que me llamó la atención, o sea, algo, yo, yo dije, bueno Luis, yo, yo tengo muy presente y muy claro que Luis, su área fuerte es el CMR, y ¿cómo puede eso interesarle a alguien que, que esté metido, en, o, o no metido, conozca el tema y le llame la atención el tema de la astrología, no? Y ahora ya lo estoy entendiendo un poquito, o sea, es, es, es ese, ese camino, esa transición planetaria, así se llama tu conferencia, la transición uh -huh, planetaria, uh -huh. que estamos viviendo como, o cuál es la mejor forma de afrontarla, ¿no? Uh -huh. Cada uno desde su conocimiento, desde su perfil, desde su experiencia. Uh -huh. Sí, eh, la liberación de la memoria celular eh, es, es una manera de... Eh, De que la carta natal no te agobie y te controle ¿Sí? eh, eh, mira la diferencia es este, la analogía de un actor un actor eh, que, que tiene que jugar su papel si ¿sí? su tragedia o su comedia lo que fuere eh, si el actor mientras juega su comedia o su tragedia eh, se identifica con eso y, y, y, y, traba, y, y trabaja, y ya es un trabajo estupendo de, de, de actuación. Y cuando termina su comedia, se lava la cara, se lava las manos, se cambia de ropa y va y vive su vida y se va a sonar con su esposa y sus hijos, por ejemplo, ¿sí? sí. Eh, es una cosa. La otra está el actor que sale y sigue viviendo su tragedia, ¿sí? entonces no me doy cuenta que soy, no sé quién soy, ¿eh? Eh, entonces la carta me domina, me controla. Cuando, cuando uno empieza a transformar especialmente las contracciones energéticas, que son las que hacen que la carta nos controle, y empieza a liberar la carga emocional negativa que, que tenemos de diferentes lugares que nos, que nos, que nos vienen, ahí es cuando uno empieza a despertar. Entonces el actor sabe quién es. El actor sabe quién es, inclusive cuando está en el escenario haciendo su actuación. Y eh, sabe que, bueno, el rol que tiene que jugar lo tiene que jugar, ¿sí? Eh, hay, hay, gente que, hay gente que, siguiendo un poco con, con estas, con estas este, teorías del despertar, te dicen uh, ok, yo no soy mi cuerpo yo soy espíritu ¿sí? y, y mi vida mi vida material no es importante, lo que es importante sí. es la vida espiritual ¿sí? Sí, sí. Y yo lo he hecho, lo he hecho por muchos años sí. y entonces es como el actor que está en el, en, en el escenario diciendo no, yo no soy este rol, yo soy fulanito de tal ¿sí? y yo no voy a jugar este rol por supuesto que te van a despedir ¿Sí? O sea, vas a tener que volver A vivir la experiencia Porque acá estamos para ser humanos Yo ya soy espíritu No necesito ser espiritual Ya lo soy Estoy acá para vivir una experiencia humana He elegido Todos hemos elegido A un nivel De, de nuestro ser Que nuestro ego no es consciente Hemos elegido exactamente El rol que tenemos Entonces Esto de querer ser espiritual Es una, es una comedia ¿sí? Porque ya somos espirituales ¿sí? Sí, sí. Es como querer decir Yo quiero ser este, Una persona de, de raza blanca Y me miro y soy blanco ¿sí? Es lo mismo Entonces eh, la, la historia No es Dejar de ser humano ¿sí? Para iluminarse Y despertar Sino es cómo jugar el rol lo mejor posible. Y mientras lo juego, soy el mejor actor y aparte lo disfruto, ¿sí? Le saco el jugo al máximo. Porque para eso estamos aquí, para vivir experiencias. Y esto es algo que a mí me llevó 40 años de mi vida descubrir. ¿sí? Ok, súper, súper. Luis, eh, aprovechando también veo que eh, el 20 de agosto viajas a Argentina. No, no, no, el 20 de agosto hay un evento, un ah, okay, en okay. que lo dan dos facilitadoras argentinas. Ah, ok, días. te iba a hacer ya publicidad <risa> vale, <risa> para los vale, suscriptores de Argentina. Pues igualmente, igualmente son gente entrenada por mí que enseñan enseñan el mismo trabajo, o sea, Eh, de hecho, nos reunimos dos veces por semana para para este, ajustar el trabajo que van haciendo y cómo lo van a hacer. Es el mismo trabajo, o sea que si quieren ir, eh, vayan con total confianza porque son dos facilitadores encantadoras que hacen un trabajo estupendo. Ya me acordé de, de, la, de la otra persona, Luz Velázquez. ¡Ah, Luz! Linda, linda Luz. La risa de Luz Velázquez. <ríe> Ella, ella fue maestra de Reiki mío, yo, yo alcancé a tomar dos, dos niveles de, sí, sí, de, sí. de Reiki con ella yo, la última vez que estuve en Colombia estuve en su apartamento Ah, sí, no sabía Sí, qué. ella se fue, se alquiló, no, se fue con una amiga y me dejó su apartamento a mí Ah, qué bien sí, sí. Este mundo es un pañuelo, ¿no? Sí, claro Y Norma también siguió con su proceso de facilitación contigo, ¿no? Norma se. Norma está, Norma se está entrenando y está encantada. Está sí, no. Buena escorpiona. <ríe> Emociones <ríe> al 100%. <ríe> <ríe> súper, súper, súper. No, Luis, pues, eh, muy contento. La verdad, me encantó haber hablado contigo. Encuentro mucha coincidencia en, en varios enfoques. aunque manejemos áreas diferentes, pues existen bastantes similitudes en, en estos procesos. Y la invitación que siempre hago, o sea, eh, darse la oportunidad, sobre todo las personas que están trabajando astrología y que de alguna forma quieren formarse como profesionales, como terapeutas, como consultores, tener muy claro ese concepto, ¿no? La astrología es muy buena como diagnóstico, pero hay que, que, que buscar eh, opciones de transformación en sí, sí. otras disciplinas. y una de esas pues CMR eh, es y, y la invitación sí. está ahí tu sí. página eh, vamos a colocar el link en el post que va con este podcast para que la, la, la visiten, tu libro tengo entendido que ya está en, en varios idiomas ¿no? Es, ha sido... Sí, sí, el libro comenzó en español eh, con un gran éxito en español después lo publicamos en inglés y se convirtió en un best seller en Estados Unidos y en Canadá y ahora está publicado en italiano en alemán que ya está saliendo y acabo de firmar el contrato la semana pasada para publicarlo en chino ah qué bien chino <ríe> así qué que bien. ya me veo viajando a China un día de estos <ríe> qué bien qué bien qué bien o sea que la astróloga mi primera astróloga tenía razón Ingrid sí sí, sí. Uh, Ingrid, entonces de alguna forma estamos validando astrología hoy con Luis también <risas> Sí, no, a mí, yo he vuelto a la astrología después de, de, de varios años este Y no me considero astrólogo O sea, yo creo que un astrólogo no no suspende su conexión con la astrología Y sigue y profundiza y profundiza y profundiza este, Y se aprende cada vez más o sea, es, es, es algo extraordinario Es un regalo que, que hemos recibido uh -huh. y a mí me encanta me fascina pero no, no tengo el tiempo tengo, estoy tengo ocupado con lo mío sí. este, pero le veo la, la conexión eh, muy grande con, con mi trabajo especialmente cuando el cliente el consultante eh, realmente está listo está listo para pegar el salto sí el que eso el astrólogo lo puede ver y Y bueno, darle, darle herramientas de apoyo y decirle para dónde ir y qué hacer, este, es muy importante que el estorbo pueda hacer eso, no orientar al consultante para dónde ir. Y, y CMR es una muy buena herramienta eh, para la autotransformación, para tomar responsabilidad por su vida y para despertar. Perfecto. Bueno, entonces, eh, retomando las palabras de Luis, independientemente del rol que estemos asumiendo ya sea conferencista ya sea astrólogo ya sea ingeniero ya sea modelo ya sea astronauta sí. somos no somos el rol o sea somos muchas más cositas tenemos que, que identificar cuál es nuestra real esencia y a qué vinimos, yo yo resumo una palabra que aquí vinimos es a, a sentirnos bien a estar bien a a ser felices, pero nos toca aprender a ser felices, y para aprender a ser felices a veces tenemos uh -huh. que, que aprender a, a llorar. Uh -huh. Uh -huh. Luis, me encantó haber compartido contigo estos minutos, la verdad, eh, eres me un gustaría dime Me gustaría invitar a aquellos que tienen interés en conocer más de, de CMR, eh, yo tengo unas lecciones y ejercicios gratuitos que la gente recibe todas las semanas, no sé si Sí, claro, sí. si quieres menciónala, de todos modos al, al en el post que va con este podcast vamos a hacer el link a tu página, pero sí, de todos okay. modos si quieres menciónala. Sí, es? se pueden inscribir en la página eh, eh, www.lamemoriacelular.com y ahí dejan su información y todas las semanas van a recibir una lección, un ejercicio. Para empezar a reconectarse con su cuerpo y empezar a liberar eh, eso que está en la memoria celular que produce eh, problemas, que nos afecta de alguna manera, que nos obstaculiza y reconectarnos realmente con quién somos. Perfecto, perfecto, perfecto. Luis, pues agradecerte esta invitación. Eh, nos vemos en unos 15 días, menos 13 días en, en tu conferencia. Eh, Esta, eh, quedan las puertas abiertas para cuando quieras conversar, conversar de cualquier temita lo, lo podemos hacer a través de, del podcast estoy seguro que va a haber eh, varias personas que quieren conocer ya más en detalle tu, tu propuesta entonces vale. yo me despido eh, agradecer a, a ti que estás escuchando este podcast, sea de noche sea de día eh, estés donde estés y que pues te haya servido de algo esta información que, que has compartido como siempre hacemos, me despido yo primero y, y dejo a nuestro invitado que en la ocasión de hoy es Luis, para que con una última reflexión nos, nos, nos eh, despida de este espacio. Luis, un gran abrazo, hasta una próxima oportunidad y seguimos. Gracias, en gracias Jairo, ha sido un gran placer estar aquí contigo y a los que están escuchando les digo que la transformación es posible Eh, yo, yo la he vivido, la sigo viviendo y la veo todo el tiempo en mis estudiantes en mis consultantes requiere determinación, requiere compromiso decisión y ponerse a trabajar y bueno, la transformación sucede o sea que eh, los invito a que se encuentren a sí mismos y a que vida, vivan una vida real gracias